Su emisión estaba prevista para el 1 de abril de 1977. En cambio, se retransmitió... Eh, ...gracias a la productora... ...la prestigiosa productora... ...Anglia Televisión en el Reino Unido... ...en junio de ese mismo año. El nombre del documental... Eh, ...porque estamos hablando de un documental... ...lleva un título sugerente... ...Alternativa 3. Y en él, una suerte de científicos... ...de élite referían a los eh, sorprendidos terrestres que existían bases en la Luna y en Marte sobre todo en el planeta rojo que albergaban científicos, científicos mentes privilegiadas que iban siendo sacadas poco a poco del planeta Tierra rumbo a Marte y todo esto se producía desde el año 1962 una historia increíble, ¿verdad? pues en efecto, lo era increíble Alternativa 3 uno de los mayores Eh, ...yo creo que uno de los mayores casos sociológicos... ...de la historia del misterio... ...mucha gente creyó en ella... ...nuestro querido Fernando Jiménez del Oso incluido... ...porque este documental fue retransmitido... ...por la televisión pública española... ...en 1983... Y, ...y la verdad es que causó conmoción... ...porque eso de imaginar... ...que una base en, en el planeta rojo... En, ...en Marte... ...contenía científicos... ...los mejores científicos de la Tierra... ...para preservarles de, de algún riesgo... ...de algún peligro... ...de alguna hecatombe nuclear... Pues bueno, no deja de ser eh, sugerente, ¿verdad? Alternativa 3. 30 años se cumplen, 30 años se cumplen de este de esta mítica eh, emisión. Eh, Ya adelanto que, que todo es un, un montaje, una broma, de, de la productora de Angla Televisión que quería pues, eh, pasar un buen rato en compañía de los telespectadores británicos el 1 de abril, que es el Día de los Inocentes, aunque como ya hemos dicho anteriormente, pues no, no se pudo retransmitir ese día y sí el, el 20 de junio de 1977. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú qué hacías en 1983? ¿Tú es como lo del 23? Eh, verlo. <risa> lo vi. Vi el programa de Gimio del Oso. Y la verdad es que me quedé eh, francamente sorprendido Porque era muy, muy poco frecuente en aquella época Por no decir que era casi absolutamente original jóvenes. el hacer recreaciones de telerealidad De lo que ahora llamaríamos una falsa En este caso una falsa telerealidad O sea, generábamos un documental Que en realidad todo el contenido del documental es falso En cierto modo, aunque no tenga nada que ver el, el tema Es algo parecido a la película Borat, ¿no? Es decir, es una broma, una broma inmensa Pero eh, planteado como si fuera una, una realidad. Yo recuerdo que cuando lo vi me quedé muy asombrado por una cosa que me da una atención, y es el supuesto año el que se desarrollaba el, el, el primer vuelo o el vuelo del que sacan las imágenes, que es 1962, yo no había nacido y eh, me pareció un dispartido de tal naturaleza porque es el año de la crisis de los misiles de Cuba sí sí sí entonces sí. bueno estaban los rusos americanos como países juntos de paseo sí pero Jesús Callejo qué tal buenas noches hola qué tal tú buenas que noches. sí que había tú se sí habías nacido ya había nacido pero poco antes si ¿no nacido. te creas poquito antes un poquito antes <risa> eh, claro tú eras ya un joven un jovenzuelo eh, en 1983 uh -huh. y supongo que ya muy interesado por los temas de, del misterio ¿no? sí muy interesado pero este programa en concreto de la puerta del misterio de Fernando Jiménez de no lo pude ver yo me enteré después de la repercusión que hubo es, oye te has enterado de que hay una conspiración genial, ¿no? de unos rusos americanos que se han puesto de acuerdo pues para llevar a científicos eh preeminentes hacia esa base y además que van desapareciendo. Claro, tenía todos los ingredientes para una conspiración de estas que como un jovenzuelo como yo en aquella época digo, sí. bueno, esta no me la pierdo. Sí, sí, sí, y sí, más yo... cuando después me enteré que había un libro que se había publicado en España de Alternativa 3, me sí. contaba mucho más casos. Así que rápidamente compré el libro, desentrañé un poco toda la trama y yo... Como la mayoría de la gente de aquella época me lo creía rajatablas, porque por hombre, se lo creía curioso, mena, sí, ¿no? Sí. yo no me lo creí lo de alternativas me pareció un disparate tan grande. <ríe> yo es, decir, es que no no tenía ningún no había podido cogerlo. Claro. Sí era muy interesante para mí, me gustó muchísimo el documental, la parte de los científicos que van desapareciendo. ¿no? Ah. Eso está muy bien, o sea, eso es muy creíble. A mí lo para mí que lo destroza lo destroza en mi caso, que además me encantó, pues estaba genialmente hecho, me, lo destroza el paseo por Marte, la nave con nuevas regiones toda la, la superficie marciana. Ahí es Don Nicho bueno, está esto es una pues. O sea, puede ser que esté así. Bueno, digamos, pero... digamos que todos éramos muy jóvenes, yo también <risa> tuve la oportunidad de contemplarlo en en su día en el programa de, de Jiménez del Oso, eh me quedé boquiabierto como como uh -huh. la mayoría, pero este programa supuso que Jiménez del Oso ya no volviera a hacer más. Sí. Aunque aunque él dijo siempre que que no, que no había sido ese el motivo sí, real. Sí, él negó la relación bueno. causa efecto, dijo que no tenía nada que ver con Alternativa 3, sino que fue por otras circunstancias, porque es la terminación del contrato. O sea, es verdad que nunca quiso vincular su salida de televisión española y en concreto de la terminación del programa de La puerta del misterio con Alternativa 3. Pero o sea, fue lo que, último que hizo. Esa, es verdad. Fue la... lo último y además fue un vídeo, más bien un docudrama, porque realmente estamos hablando de un docudrama pues muy polémico, porque ya en su momento mm. levantó voces de protesta, porque ya si es verdad que en España era empezaba a ser conocido la Alternativa 3 en fuera de España, sobre todo en Inglaterra y en Francia, ya llovía sobre mojado y ya había mucha gente, muchas voces autorizadas que habían comentado que cuidadito con esta Alternativa 3 que era de un fraude y más que un fraude casi un experimento sociológico al estilo sí. de aquella emisión que hizo Orson Welles en el año 1938 sí. que esa realmente es la finalidad que se intentaba o se provocó con Alternativa 3 lo consiguieron lo que pasa que se les escapó de la mano pero la, la verdad es que cuando se emite aquí en España ya habían transcurrido seis años ¿eh? claro. seis seis pero se demuestra lo que era el mundo sin internet sí el mundo sin comunicaciones. Fíjate, en Francia, sí. en Inglaterra, de hecho, cuando se, se emite el 20 de junio de 77, la emisión es simultánea para prácticamente para todos los países del que tienen relaciones televisivas directas con el Reino Unido, o sea, con en la Australia, Nueva Zelanda, Canadá, pero además en todos los países nórdicos, se emitió en Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, y, en, y curiosamente también en Grecia y Yugoslavia. Y se hace el mismo al mismo momento. Se hace una especie como de como de presentación de algo sorprendente sí. y absolutamente alucinante. Sin embargo La falta de comunicación directa que existía en la sociedad de aquel tiempo, fíjate, que se hace nada, hace que eh, alguien pueda en España emitirlo y voy a decir impunemente, en el 83, sí. sin que prácticamente nadie Nadie hubiera, hubiera al día siguiente aplastado con multitud de pruebas a cualquiera que hubiera intentado sostener que Alternativa 3 era algo real. Pero, ojo, digamos, en descargo de Anglia Televisión... No, no, nunca engañaron a nadie. Que jamás engañó a nadie no, en porque absoluto. los títulos de crédito figuraban los actores que habían intervenido claro, todo, en el sí. documental y, sí, se, sí, sí. y se avisó. además que... son los títulos de crédito como los de los cabellos de la tabla cuadrada sí, que sí. acaban en media hora. Sí, sí, se, sí, se, sí. Sale todo, absolutamente sí, todo. Sí, sí. Incluso algunos de los elementos más interesantes que no están en los títulos de crédito, pero sí se hacen una mini mención de dónde la han podido sacar, por ejemplo, eh, una parte del, del por ejemplo, el, una parte de las imágenes de astronautas. Eh, sí, son reales, uh -huh. pero o sabéis es que no son obviamente alternativa 3, son del encuentro Soyuz, eh, Soy, en, entre el Soyuz y la Skylab de 1973 no, el la por los Soyuz, del año 73 entonces bueno, pues, pues los 75, oh, 75. 75. Sí, o sea, sí. son reales, o sea, son sí, sí, sí. americanos y rusos de verdad, uh -huh. lo que pasa es que los han sacado de contexto y lo mezclan en un entorno donde, bueno, entonces claro, es decir, muchos especialistas, eso sí lo vieron sí, y hay sí. gente que lo conocía, un montón aún, de personas que dijeron que me han prestado. Aún así eh, buena parte de la gente que, que vio ese documental, pues creyó, creyó en el, sí. el contenido, porque también, eh, como comentaba Carlos en el previo, pues ah. también eh, la gente necesita creer, ¿no? O quiere creer. O quieren creer. Pero por otra parte, porque era muy creíble, parte, vamos, no todo, pero muy creíble porque partía de una base que Mo todavía Muy, muy, muy sugestivo, ¿verdad? Muy, claro. claro. O sea, ¿de qué, en, qué se basa un poco todo lo de Alternativa 3? Que yo creo que Perdón, antes de que, porque... que cuentes una cosilla, sí, sí, sí. que es muy importante para lo que ha ocurrido después. La razón del éxito absoluto, de alternativa 3 en internet después, a pesar de las demostraciones evidentes de que es falso, es que eh, hacía dos cosas muy bien. Primero, como estaba diciendo Jesús antes de contaros que consistían las alternativas, mm. hacen una cosa muy bien, es que abren la puerta a algo que probablemente pudiera ser real en el futuro, de manera que cualquier persona que estuviera al tanto de las perspectivas de lo que iba a ser los 10 o 15 años siguientes, pudiera al cabo del tiempo pensar, ostras, esto parece real. Bueno, sorprendentemente es que eso es real. O sea, uh -huh. es que en eso han acertado, pero han acertado podemos decir que hay casualidad, pero han acertado con lo cual, claro, por eso sigue entrando tanta gente y picando en Alternativa 3 no, porque no hay... parece creíble en algunos casos claro, eso ocurría en 1977 encuentros a la tercera fase, la guerra de las claro. galaxias ¿verdad? un, un ambiente, un envolvente ¿verdad? <risa> que, que hacía pensar creaba el campo propicio era ¿no? así, un campo propicio por varias razones primero no. porque era el momento en que todos necesitábamos creer todos nos gustaban estos temas, estábamos buscando como evidencias mucho más tangibles y mucho más estas, y encima parece que Que venía avalada por grandes científicos, donde te estaban diciendo claramente, no solo que algunos estaban desapareciendo, pues para eh, buscar esta alternativa 3, que ahora vamos a contar, ¿no? Porque es lo que se iba a decir al principio, porque habrá muchos oyentes jóvenes que dirán, bueno, muy bien, ya nos han hecho una introducción, todo es falso, pero ¿qué demonios es esa alternativa 3? Sí. Entonces, por una parte, es verdad que el, el ambiente sociológico era muy adecuado a nivel mundial, ¿no? Y por otra parte, porque estaba barajando unas premisas que eran muy actuales entonces y son muy actuales ahora, ¿cómo es el cambio climático? En aquel momento se empieza, y así empieza eh, este documento un drama de Alternativa 3 que diciendo que bueno que hay grandes alteraciones climáticas, que el efecto invernadero se está potenciando y que las prospecciones científicas pues están indicando que en pocos años este planeta se va a ir al garete y por lo tanto hay que buscar alternativas para intentar salvar los muebles como se pueda. Y surgen tres alternativas. Una primera alternativa, pues es bueno, la más descaballada, por decirlo así, sería abrir un agujero en la trastosfera con una bomba atómica, pues para que, en fin, se, se parte de la radiación se se fuera, ¿no? y este eh, efecto invernadero, pues eh, se disipara, por otro lado el problema es que te estás cargando la capa de ozono y muchas más cosas, por lo tanto se desechó la primera alternativa la segunda alternativa tenía como objetivo crear un nuevo medio ambiente en ciudades subterráneas donde se creara pues esta especie de civilización intraterrena eh, donde estuvieran también los científicos y donde se generara como una nueva raza, pero claro todas las cuestiones técnicas también de ahora dar el planeta para meter a la mayoría de la población también fue desechada así que surge la alternativa 3 la tercera posibilidad, que es, bueno, pues terraformar Marte con una especie de de la élite de nuestros mejores científicos y mejores gobernantes, porque también los políticos estaban metidos. Siempre se salvan los mismos, eh. Siempre se salvan los mismos, es decir, crear es como que los demás que se mueran de asco sí, y sí, unos sí. pocos elegidos son los que se salvan con eh, tomando como plataforma inicial Una base secreta en la Luna, que ya por entonces ya te están diciendo en este docudrama que ya había una base eh, norteamericana y soviética en la Luna, y luego ir a Marte, donde ya se había mandado también una sonda eh, en conformidad con estos dos gobiernos en el año 1962 y que ya estaba todo preparado, era un top secret para que nadie lo supera, porque claro, si esto se empezaba a divulgar, pues fíjate en lo que se podría eh, armar no la revolución claro. social que se podría crear así que empiezan a contar cómo determinados científicos van desapareciendo entre ellos un tal William Ballantyne bueno, desaparecen o van muriendo es decir, aquellos que quieren revelar el secreto van muriendo de una forma extraña el caso de Valentine eh, es sorprendente porque muere con una especie de cremación espontánea va en su vehículo, tiene un accidente pero después se demuestra que lo que ha ardido es su cuerpo y no el resto del coche así que todo esto va generando pues expectativas el, y muy bien está, narrado además Bien narrado. Y, claro, va creando una, una sensación de que hay algo oculto ahí. Esa famosa cinta que luego se llega a ver, que es cuando se demuestra, ¿no? entre comillas, cómo los soviéticos y los norteamericanos llegan a estar en Marte y cómo hay todo una un balance ¿no? siniestro alrededor de todo esto, como también hay un silencio muy sospechoso, muy conspiranoico para que no se llegue a divulgar pero como ocurre con todas las malas películas al final siempre hay alguien que se va de la lengua y por eso llegamos a conocer Alternativa 3. Alternativa 3, en un momento como antes hemos dicho, muy propicio ¿verdad? con películas, libros bueno, las propias eh, sondas Viking eh, claro, llegaron claro. el año 77 lo hicieron muy bien pero aparte todavía algo muy curioso y es que Luego, además, eh, una de las razones de la previvencia que Jesús ha citado al libro es que eh, se hizo un libro. Pero es que el libro tenía algo fundamental. El libro aprovechó a las mil maravillas los puntos fuertes que había tenido el documental. Tenemos es que decir... hacer, perdona Carlos, tenemos que hacer con urgencia un monográfico basado en libros en desuso. <risa> sí, pues sí, porque además coincide la época más o menos, un caso un poco posterior al gran pelotazo que pegó Berlitz con, con el Triángulo de las Bermudas. Exacto, libros en desuso. Un libro totalmente de fantasía que, bueno, el tío sí, consiguió sí. convencer a la mitad dominada, o sea, sí, sí. Lo, ha, lo ha metido en la mente de la, la sociología planetaria de tal manera, sí, que sí. es muy difícil desmontar ya, por ejemplo, sí. la teoría del Triángulo de las Bermudas, porque ni siquiera es una teoría. Pero... 1986, es... el fin del mundo, la Tercera Guerra Mundial. Sí, sí, sí, sí. <risa> sí esos son libros que sí, libros, en desuso, nada. Nada. Sí. libros en para Libros en desuso. La gran catástrofe de 1983 de sí. Boris Christoff de Boris Christophe? sí, sí, <risa> sí <risa> de hay que hacerlo hay que hacerlo pero perdona sigue bueno, sigue entonces, <risa> los autores se dan cuenta decir autor porque los otros dos que firman firman pero no colaboraron en el libro realmente pero si sí lo hacían porque formaban parte de la producción del documental Se dan cuenta de un detalle importante Es decir, Alternativa 3 es un pelotazo Ha tenido un éxito enorme Y qué más da que lo desmientan Entonces vamos a decir lo siguiente Y eso es lo que a mí me pareció del libro ya Absolutamente genial Además yo el libro he tenido ¿no? no sé dónde desapareció Pero el caso sí. es que no sé, Sí, no sé ni dónde lo tengo pero, pero por algún lado Pero es un libro de esos que tenía una, un... El planteamiento era buenísimo, pero buenísimo, porque lo hicieron tan bien. O sea, por ejemplo, el el autor eh, consiguió Leslie Watkins, porque el autor de verdad, porque tanto David Ambrosio como eh, Cristóbal Miller era simplemente firmaron, pero no era colaboraron. Buena... Eran los realizadores. Exacto, del, documental. Del, del documental, pero no, no en el libro. Uh -huh. Pues eh, dice, bueno, ¿cómo me puedo forrar yo? Y digo, ah, muy fácil. Voy a decir que lo que pasa es que, por supuesto, era una ficción, pero que sin saberlo había adivinado un plan real y por eso me persiguen, por eso quieren quitar el libro de las librerías, por eso estoy amenazado, me he tenido que ir a vivir a Australia, en realidad si voy a, a Australia, pues estar en la playa, supongo, pero para forrarse con la pasta que ganaba. Pero entonces se le ocurrió una idea, hay una carta escrita, supuestamente, a una librera, editora, distribuidora, que quería vender su libro, que supuestamente se filtró, donde él decía justo todo eso... Claro, no, si es que yo en realidad sé que era fantasía, pero no quiere usted, es que en realidad era real. He tocado, alguna tecla. Que, eh, He tocado alguna tecla. Exacto. Bueno, con lo cual, bueno, ríete del código da de Vinci. O sea, la verdad es que el Código da Vinci, por supuesto, es el libro más vendido de sí, la historia. Sí, sí. Pero que le pasó algo muy parecido. O sea, era ya imposible de, de, desmontar la ficción. O sea, no había forma. Porque el tío lo había hecho tan bien bueno lo, lo había cruzado de tal manera y además y bueno y ya con la aparición de internet en cuando empezó a aparecer el vídeo y el, el, yo supongo que un montón de páginas semifinanciadas para las futuras ediciones de Alternativa 3, sí. que ya es imposible destruir no, esos la, mitos esos mitos eh, que que, que hablaron tanto eh, ah. antes hemos hablado de, de nuestro querido y recordado Fernando Jiménez del Oso y, y debemos eh, asegurar que Fernando eh, pues eh, operó sin malicia uh -huh. o sea es que él estaba convencido que eso se podía haber producido, y bueno, pues aunque habían pasado seis años, eh, ¿qué se le va a hacer? Pero supongo que no fue el único, ¿no?, eh, en cuanto al mundillo de la investigación. No, no, no fue el único porque, de hecho, el libro que se publica el año siguiente en Inglaterra, en 1978, se convierte en un éxito de ventas. Es decir, hay gente que se cree porque da más datos. Es decir, en el libro se pues recogen sí. aquellas cosas que, por una cuestión de duración, porque dura una hora más o menos el documental pues eh, o sea, no han podido exponer. Tuvo su propia leyenda urbana. ¿no? Tuvo su leyenda urbana exactamente. Ahora mismo Ahora es una leyenda urbana, hubiéramos hecho, dicho claro. que es una leyenda urbana porque tenía todos los ingredientes. Es decir, es algo <coughs> creado en laboratorio Eh, clásico eh, caso, ¿no? De, de decir, vamos a crear una expectación una conspiración, donde mezclemos de todo, donde hay astronautas que quieran hablar, como el caso de Bob Grodin, Bob Grodin casi eh, gran peso de, del documental lo tiene esta astronauta, donde él cuenta ¿no? es, se supone que es uno de los que estuvo en el Apolo 17 se supone que es uno de los que estuvo también en esta misión secreta hacia Marte y luego él pues bueno pues le, se le da, da la bebida le tiene una serie de problemas psicológicos y el hecho es que él va contando una serie de, de cosas entonces bueno pues ahí es como muy creíble porque dices, hombre, si este astronauta te dan casi todos los datos sobre él, no te dan una especie de biografía totalmente inventada, salvo que nunca llegó a asistir un voz Rodin, te revela estos datos pasado el tiempo, porque él está un poco desencantado con las promesas que le hicieron, entonces dices, oye, pues a lo mejor es que hay algo de verdad, porque es que nos están dando datos de científicos. En el documental te habla de que por lo menos hay 400 científicos implicados en todo esto, de los cuales 24 han desaparecido o muerto de una manera muy, muy sospechosa. ¿400? Te dan nombres. Sí, sí, te hablan hasta de 400, te dan nombres esos de científicos de astrónomos eh, de personas que están un poco investigando y que están sacando un poco los entresijos de todo esto, es decir, de tal manera que claro, tú dices, esto puede ser verdad o no puede ser verdad, ahora cuando lo ves y yo reconozco que ahora he vuelto a ver este documental de, de Alternativa 3, pues sí claro, claro tiene un tufillo pues, eh, de, de fraudulento, entre otras cosas, porque se ve claramente que todo está como muy marcado a las pautas, ¿no? Entonces se los ahora actores son actores. Docudrama. Sería un docudrama, docudrama efectivamente. Por sí. cierto, se llamaba Sam Raimler, el actor que hizo Saint de Rimer. Bob Grodin. De Bob Grodin, sí, Pero, sí. claro, yo ahora mismo no recuerdo la tripulación del Apolo 17, pero no, no figuraba ninguno. Pues sí, ningún... estaba no, en el... Sí, la conocemos. Leovins <risa> Hernán, Ronald Evans y Harrison Smith. O sea, que estaba. Fue, estaba. o sea, que era tan sencillo como testar como, eso, ¿no? Como, claro, testar eso. Sí, pero eso no estaba en Internet, no tenías tripulación del Apolo 17. Eso <risa> que Si levantas un momento, te has escrito en enciclopedia, si no está actualizada no lo tiene. No lo mirabas, no tienes tanta fatalidad como ahora. Claro, recordemos que el Apolo 17 es el último módulo lunar, la última nave que, que, llega a, que llega a la Luna. Que llega a la luna sí. Claro, entonces, cuando te dan toda esta cantidad de información, solo hay dos Ah, bueno, también hicieron una cosa muy bien. Las frases entrecortadas es decir, las frases cortadas de declaraciones de otros astronautas, declaraciones reales. Por ejemplo, aprovechar sí. una declaración real de alguien, cortar ese trauma y utilizarlo como para apoyar tu teoría. Sí, sí, sí, sí. Hombre, vamos a ver, cualquier analista medianamente experto se hubiera dado cuenta rápidamente de que estamos ante un fraude. Por ejemplo, que te digan que cuando descienden a la superficie del planeta rojo es el 22 de mayo de 1962, ya te empieza a rechirar un poco, porque si sabes que Yuri Gagarin, que fue el primer ser sí. humano que orbita el planeta, lo hace Un año antes, dice, es imposible que en 12 meses tengan la tecnología adecuada para llegar ni siquiera a la Luna, sino ya directamente a Marte. Después, estamos hablando de fechas que eh, la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos eh, bueno, pues estaba en su máxima escalada. Es decir, tampoco era muy creíble que esto fuera así. Es verdad que se dan unas imágenes que teóricamente podían ser correctas esas imágenes del planeta Marte porque el Mariner 4, por ejemplo, en 1964 ya obtuvo imágenes, pero con una diferencia, obtuvo imágenes en blanco y negro y en baja resolución. Y estas imágenes que se presentan del planeta Marte son en color. Era un planeta rojo <risas> hermosísimo. ¿no? Sí, perfecto. Y además acaba de una forma muy inquietante el documental porque cuando llegan a Martizar se ve algo que recta por la superficie de Marte ¿sabes? Es, el conejo, sí, sí, aquel. Con, con una cámara y trémula, ¿no? y sí. nerviosa diciendo ¿qué es eso? ¿qué es eso? y entonces se ve que algo recorre un poco como eh, la película Dune, ¿te acuerdas esos sí. gusanos Los que gusanos, hay? Sí, algo sí. parecido y ahí se termina un poco el documental diciendo ¿qué habrán encontrado si se habrán comido y no se habrán comido a esos primeros que llegaron a Marte? Como o sea que nos... te deja encima caer esa sí. incógnita. Eso como hacen nuestros compañeros de Comas no eso de Dios. No, pues, ¿Qué será eso que se mueve? Pues hay algo que se mueve algo reptiloide que sí. nunca se llega a demostrar y que después las imágenes así, pss, ¿no? como diciendo, bueno sí. adiós astronautas. Qué, qué jóvenes seremos entonces. Bueno, no, pero qué bien he hecho, hecho no. está. Porque estaba acordado, por ejemplo, de una declaración de un una astronauta de declaración yes. real, eso que salen subtítulos debajo y este es en un caso de astronauta real sí. y le preguntan algo así como... Eh, ...están haciendo una entrevista y dice... ...sí, realmente no teníamos otra alternativa... ...entonces cortan ahí, claro... ...se voy a retirar cualquier cosa, a elegir un polo en naranjo o el limón... Para, ...o a lo postre, para cualquier cosa... ...o a, a que bueno, fútbol americano le gusta más... Pero, ...pero claro, dicen, se referirá a la alternativa 3... ...pero comentado pues es comentado el docudrama... Eh, ...hay cosas interesantes... ...y es eh, que en el año 77... ...una productora inglesa ya se plantea el cambio climático... Ah, ...sí, es lo más interesante ahí, sí, sí, sí. De él, eh, ...como posible catástrofe que, que sole la Tierra... ¿no? ...claro, ahí está, eh. por eso sí, digo señor. que parte de esa base... Entonces, y a partir de ahí, pues ya te das cuenta de que, bueno, la trama sí. sigue siendo tan actual. Por eso, por eso todavía nos siguen preguntando por Alternativa 3, porque aparte, en fin, de ese medio, ¿no?, eterno como es Internet, donde se siguen reproduciendo siempre las mismas verdades y las mismas mentiras, como todavía parte de Alternativa 3, sigue siendo creíble, porque sí. ahí está el cambio climático, ahí están los los climatólogos, ¿no?, que empiezan a advertirnos de ese gran peligro, pues evidentemente, claro que se están barajando Alternativas, luego, ahí vuelve otra vez a, a resurgir el no, y, de Alternativa 3. Y, y también ¿no? es cierto que en la colectividad, eh, ¿Eh? pues eh, ya subyace esa sensación de que pronto habrá eh, bases en Luna, en, luna, en Marte, sí. ¿no? Eh, claro, o sea, pero ahora que... sí puede ser más creíble, pero sí, sí, es que, sí. desde luego en el el año setenta y siete muy pocos podían pensar esto, ¿no? Mm. O sea, digo que aquellos que estuvieran mediamente informados un poco de la tecnología y sobre todo de la de, la, de los viajes espaciales ya veían hmm. que hacía aguas por todas las partes lo bueno. que pasa es que y ahí está lo gracioso de este de este asunto es que no intentaron engañar porque cuando en se termina momento. ya digo en el documental aparecen los créditos los nombres de los actores que interpretan a científicos hmm. astronautas a reporteros y hasta a quien representaba al anfitrión del programa o sea que <risa> de decir que <risa> sí, sí, se sí. daba todo lo para que nadie se queda a ver los títulos de crédito al final no, no, pero, no es pero eso y lo sorprendente de que claro del cambio cultural que ha habido sí. de que nadie en aquel momento o casi Nadie tiene a su alcance la tripulación de la Policía 17, cosa que ahora mismo tendríamos todos. Exacto. Entonces, exacto. Es, que es un cambio importante. No, porque... era la época, la época de queremos creer. No, exacto, porque, sí. es decir, porque el que lleva la base del programa, como bien ha dicho Jesús, que en la entrevista a Grodin, al astronauta, Pues claro, decir, cualquiera o, hoy hubiera sabido que eso era una tomadura de pelo ah. dice, Bueno, o llevaba un polizón y se dieron cuenta Es <risa> la respuesta siguiente Bueno, pues ahí está el, el mítico, legendario caso de Alternativa 3 Ese docudrama, ese documental creado hace 30 años y ah. que tanto fascinó y aún a, hoy en día nos siguen preguntando en no pocas tertulias sobre si fue verdad aquello de Alternativa <risa> 3 Veremos que después de este monográfico ya no nos lo pregunten Bueno, pero... pues eh, nada, el toma para ti Jesús este fragmento de, de Marte que como bien sabes, eh, hace Ya tiempo que, que tenemos. Sí sí sí sí. Eh, visto que ro observa. Que rojito, ten cuidado, no lo acerques mucho al micrófono, que nos lo distorsiona. Esta radiación de <risa> <risa> Era peligrosa. Y toma para ti, eh, Carlos, eh, un un billete eh, de ida y vuelta a Marte. Qué bonito. Eh, en dos meses. Es eh, <risa> fantástico. Un mes para ir y otro para volver. ver, marciano por aquí. Ha visto qué rápido. Sí. <risa> y, y lo puedes incluso dejar abierto <risa> para el año que viene. Sí.